Y realmente hace ya un par de años que estamos haciendo esta lucha, tratando de tener un sueldo digno, porque estamos por debajo de, del nivel de pobreza en cuestión de la canasta básica que, que hoy eh, presenta el país, ¿no?, a nivel nacional. Eh, nosotros tenemos un básico que no supera los 120.000 pesos. Eh, si no tenemos eh, carga familiar, eh, tampoco ayuda, porque... Eh, por cada hijo se paga sí, pero no es, no es un aporte al, al sueldo básico o, o si tenemos aumento siempre son al no remunerativo eh, y eso no nos ayuda en la cuestión de, de lo que queremos pelear estamos peleando creo yo desde hace muchos años es que se nos haga el aporte a, al sueldo básico sí al remunerativo y no remunerativo porque siempre tenemos bonificaciones pero eso está en negro. Pienso que una canasta básica hoy en día está, ¿cuánto acá? 600.000 pesos, incluso más para muchos sectores. Estamos en una zona que es más cara que otros puntos del país. La verdad que 120.000 pesos por todo el trabajo, estamos hablando de salud, eh, queda muy por debajo. ¿Cuál es la respuesta que estamos teniendo No, respuesta no tenemos ninguna. Eh, siempre son aportes muy bajos. Eh, creo yo que, que no es lo que esperamos. Nosotros tenemos, un ya te digo, de vuelto, un básico muy bajo. Yo, por ejemplo, que tengo una carga de dos hijos, eh, haciendo horas extras, gano 475.000 pesos. Soy de Viedma. La gran mayoría de los enfermeros, del Carmen de Patagones, de Pedro Cai, son de Viedma. Entonces tengo un gasto muy importante en movilidad. Y, bueno, y yo que tengo propia movilidad, pero hay muchos compañeros que o se manejan en colectivo o en bicicleta y es imposible eh, esta negativa que viene sucediendo hace mucho tiempo es como que siempre nos hace sentir poco valorados eh, yo por ejemplo soy enfermera profesional pero el hospital cuenta con muchos licenciados y continuamente estamos capacitándonos y nuestras capacitaciones son eh, aranceladas ¿sí? son pagas entonces de todo sale de nuestro bolsillo lo mismo que con la indumentaria Eh, no es una risa que nos paguen 30.000 pesos cuando sabemos que un Ambo para trabajar está arriba de los 60.000 buscando el más barato buscando precios pero por fuera de, de Carmen de Patagones o de viema porque si vas a un local de acá sale mucho más entonces es siempre eh, la cuestión de que se nos desvaloriza eh, y bueno, nada, eso estamos siempre tratando que seamos más de los que estamos Eh, tenemos sindicatos que está bien nos pueden representar Pero creo que no, no hay más nadie que nosotros mismos Que los propios enfermeros salgamos a la calle En conjunto también con, con la parte de los mucamos Que son compañeros nuestros Y que también están haciendo el reclamo hoy y también pensarnos en la comunidad Ya que son los usuarios del servicio Sí, porque aparte del hospital Pedro Acay es un hospital público sociedad es de acá de Carmen, de todo el partido de Patagones, porque nosotros recibimos continuamente gente de Strayder de Villalonga que son derivados eh, a, al Pedro Cay y bueno, eh, qué sé yo. Es difícil, se pone cada vez más difícil.